hay jóvenes que están merodeando el colegio eh, trayendo cosas prohibidas como por ejemplo la famosa marihuana una madre de familia tal vez había encontrado una pipa y eso había dejado ahí en el en la dirección y claro no no no en el colegio ha traído de la calle y es por esa razón que nosotros también hemos querido prevenir estas situaciones para haciendo Eh, y traer a las autoridades donde com le compete la investigación de esta situación. Pero nosotros como policía siempre nosotros vamos a estar velando ¿no? por la niñez, la sociedad. Aquí no vamos a permitir que esas eh, eh, sustancias prohibidas sean vendidas. Nosotros vamos a poner mano dura. Controles van a ser sorpresivos cualquier momento. Eso no, no va a saber eh, tal vez eh, ni, ni los profesores. Vamos a coordinar y puede ser con el director y eso lo vamos a hacer eh, sorpresivamente de controles en los colegios.